Señor Aldo Ríos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Para ¿Qué tal? Mingo, Rafael y José Bocas y todo el plantel. Acá te saludamos. ¿Cómo estás, Pibe? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Todo bien. Listo. Preparado para allá, para el sábado. Así que, bueno, todo listo. Bueno, va a ser una buena pelea. Yo esta mañana tuve con Carrión, que ya tiene que haber llegado en el campo, que yo lo llevé a Aeroparque de Ceisa. Eh, lo estuve viendo. Bueno, yo creo que decía acá a los oyentes y a José, a los chicos, que es un boxeador que tiene casi el físico tuyo, espigado, flaco y espigado. Sí, sí, sí. Hoy justamente hubo una conferencia de prensa a las 8 de la tarde. Así, sí. Eh, llegó a esa hora y sí, es un poquito más alto que yo, apenas nomás. Y bueno, es es un tipo que, que es alto y bueno, tiene los brazos, alcances largo nada más. Eh, Aldo, te, te saluda José, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, pasando esta pelea, que creo que la vas a pasar, porque técnicamente vos superior, ¿a, ¿a qué apuntás en el futuro? Mira. Eh, La intención nuestra es, bueno, de conseguir una nueva chance por el título del mundo y estamos preparándolo a full y, bueno, ojalá que se dé todo bien y, bueno, pues podamos entrar dentro de los primeros dos del, del mundo y, bueno, para conseguir una nueva chance, ¿no es cierto? Claro. A nivel nacional eh, no, no buscas ningún rival en especial, ¿no? No, no, a nivel nacional no. Por ahí yo... Me gustaría, yo, yo pelearé con cualquiera, eh, última la última pelea que hice acá con un argentino fue con Olmedo Claro, por eso lo estábamos comentando justamente, que no cualquiera, le ganaste a Olmedo en una pelea difícil, que, que es la figurita del momento la figurita del momento, entre la gente joven, digamos, en lo que viene subiendo Sí, sí, sí, sí por eso te digo, y por ahí se me complica mucho pelear acá en Argentina, así que bueno, por eso subí a 63 500 También eh, por ahí para tener un poquito más de continuidad, quizás voy a pelear en las dos categorías Y te eh, tenés que apurar las cosas, ¿no? Porque Sí, sí, sí. El tiempo pasa. Yo tengo 36 años, sí. claro, pero 30, los 36 años de Aldo Río son qué sé yo. Bien llevados. Bien llevado un tipo que no ha golpeado, un goleador que es un lujo, nunca perdió en Argentina. Nunca perdió en Argentina. Es un dotado técnicamente y todas sí. las derrotas que tuviste fueron con todo, campeones del mundo. Sí, sí, por ahí tengo esa ventaja que bueno siempre me he cuidado para mis para mis combates siempre he llegado bien, bien, bien puesto, bien, bien entrenado y, y por ahí eso me ha llevado a llevar una vida ordenada y a tener una buena carrera dentro del boxeo, ¿no es cierto? Te apoyan, perdona, José, te apoya el, el gobierno de, de Neuquén, el centenario, la gente te apoyan allá, pero esto va a ser en, en Neuquén capital, ¿no es ¿En cierto? Neuquén capital, pronto se quiere centenario de ahí. Va a ser a 15 kilómetros. Eh, a 15 kilómetros. A 15 kilómetros a centenario de Neuquén. Y sí, el gobierno de, eh, provincial apoya acá, gracias a Dios el boxeo siempre lo ha apoyado. Así que bueno, aparte un par de empresas también, porque creo traer la televisión trae un costo muy grande y bueno, sí. eh, los han apoyado empresas y el gobierno y el municipio también de Neuquén. Así que bueno, eh, con eso, gracias a Dios, ha aportado muy bien el gobernador y el intendente... También, eh, y la gente de, de de las empresas que que han estado apoyando eso escúchame si en un futuro habría por ejemplo que traer algún campeón del mundo en para que peleara para que voles peleara por el título habría posibilidad habría se conseguirían, digamos fondos se podría armar en eh, ahí la pelea sí sí sí eh, ah bueno es importante lo que estamos tratando es eso de, de, de más adelante el año que viene o fin de año puede traer un ...una pelea por título del mundo... ...y bueno, eh, el gobierno está apoyando... ...así que bueno, yo creo que el gobernador... ...también lo ha apoyado... ...y bueno, no yo creo que hay muchas empresas... ...que, que apuestan al deporte. El eh, eh, tema de, de Billy Godoy... ...nosotros lo vimos en una aparco... ...después de la pelea no dijiste que estaba muy nervioso... ...es un chico que bueno, el papá tiene... ...muchas esperanzas en él... ...ahora va a una pelea difícil con, con Pereira... ...va a ser una, una gran pelea esa, ¿no? Sí, sí, va a ser también una gran pelea... ...bueno, Billy está también bien preparado... Le, justamente le he estado ayudando, ayudando a guantear la semana pasada eh, eh, lo veo bien lo veo eh, rápido eh, está eh, confiado así que bueno eh, siempre ayudándole y colaboro, co colaborando con él y bueno por ahí eh, eh, eh, dándole por ahí enseñar un, un poco y dándole transmitiéndole todo lo que yo he aprendido hacia él de no ponerse nervioso de trabajar tranquilo de, de, de esperar Así que no, yo creo que eh, está bien, está bien entrenado. Yo creo que también va a ser una muy buena pelea. Eh, ¿Vos sabés que lo miramos en Luna Par? En realidad parece hijo tuyo. Sí, sí tiene la sí. pinta tuya, ¿eh? Sí, sí. Hoy justamente hoy en la conferencia me preguntabas si era hermano mío. <risa> claro, claro. No, no decíamos no, pero eh, hermano e hijo realmente son iguales. Sí, son iguales, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. sí ¿Qué hace Bruno? Hace algo, Bruno, pero es que Bruno no hace nada. No, no, Bruno, Bruno se dedica a entrenar. <risa> está entrenando lo mata está, está él se dedica ahora a entrenar y a y a organizar eventos que que gracias a dios está haciendo bastantes eventos en el año porque también de eh, hace boxeo amateur también Bastante boxeo amateur acá en toda la provincia, así que bueno, gracias a Dios, lo, lo, le está haciendo bastante bien. Bueno, acá tienen apoyo nuestro, manden siempre galletillas, manden mail, no, acá no. nosotros... manda, manda, sí, así, no, bueno, sí, la sí. La sí. Página, bueno está está Nosotros lo pues... mandamos, ¿viste? Y nosotros le damos manija acá, para que también tengan un poco un apoyo. Dale, dale, dale, yo, yo, yo le voy a dar el, el mail... Y, y... ...de ustedes que lo tengo yo, se lo voy a dar... Bueno, bueno. ...sí, sí, no, nos ah, han mandado lo que es toda la parte de la presentación... ...y el tema de las entradas... En ...y la todo fincha. el programa, realmente muy bueno... ...muy eh, bueno... ...nos llama la atención porque es muy difícil hacer tres peleas buenas... ...en una cartelera y, y esta cartelera las tiene... ...porque también está el chico Vilpan... Sí. Que, ...que va a estar... ...otro que también anda bien Vilpan... ...sí, sí, sí, también anda, anda bien Vilpan... ...así que bueno, yo creo que el festival es bueno... Eh, van a ser tres peleas eh, muy buenas, porque bueno la de Billy también, la de Guaypan son chicos que vienen bien y bueno la pelea mía también una pelea muy buena nosotros lo vamos a hacer mediante televisión para las 277 emisoras de la cadena Andradejo de Argentina, directamente de estudios centrales para que todo el mundo todo el país te vea bueno, no, no, también agradecerle a ustedes que desde tan lejos están siempre junto al boxeo y ...y recorriendo todo el país y llevando información a toda la gente... ...así que bueno, agradecerles desde acá a Neuquén... Darle un agradecimiento a, a ustedes que, que hacen posible esto, ¿no es cierto? ¿Sabés que Hoy, hoy me recordaba los hijos cuando me dijeron que te iban a sacar al aire... ...me recordaba casi hace unos cuantos años atrás... ...vos peleabas en Córdoba y tu mamá, que ya no estaba, y, y tu señora nos llamaron acá a la radio a agradecerle por nosotros le, le, le transmitimos la pelea que vos sabas, porque no tiene no tiene este cable. Ah, sí, sí, sí. Eso hace como 4 años, debe ser más o menos. Sí, por ahí viene ser 4 o 5 años atrás. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo tu mamá nos llamó y dijo, estoy acá con la señora de Aldo, dice, y, y estamos este le agradecemos porque gracias a ustedes pudimos escuchar la pelea de de Aldo. Bueno, no, agradecer. Eso es lo que es la radio, ¿viste? Bueno. La radio lo que, es. por eso cuando luchamos todos por la radio, que llega donde no llega la televisión, la radio llega a todos los lugares del mundo, al más chiquitito donde hay un par de pilas, hay un hombre, o una mujer, o un chico, un niño, hay... con una radio escuchando algo, ¿te das cuenta? Y ahora está internet, que bueno, también se puede... Ahora, también, está internet también, pero hay lugares que no te llega tampoco el internet, porque hay lugares que no hay. Entonces, eh, lo importante es lo que es la radio. Sí, sí, yo creo que es muy importante y bueno, eh, por ahí también nosotros acá tenemos radio que los han acompañado por ahí desde de, de amateur y los han, los han acompañado a, a distintos lugares de, de acá de la Argentina, así que bueno, y se han enterado muchísima gente que por ahí ha estado en las chacras, en distintos lugares, en el campo, acá que acá tenemos muchos campos y bueno, se han enterado a través de la radio, así que pues, es, es algo muy importante el tema de la radio, ¿no es cierto? Bueno, Aldo, eh, dejamos tranquilo que vayas a descansar, queríamos sacarte al aire porque la gente quiere escuchar la voz de los campeones te deseamos lo mejor para el sábado. Y quizás después de la pelea te volvamos a sacar. Quizás te molestamos después de la pelea de vuelta porque queremos saber cómo fue todo Bueno, bueno, me, me gustaría mucho ahí, usted tiene mi celular por ahí Sí, sí, sí. Encontrar ahí en el, en el... Seguro, Aldo muchas gracias por atendernos Toda hacer del mundo para vos y un subanome para Bruno y para todos los chicos Godoy y toda la gente de allá Se han dado y una, un agradecimiento a usted y un saludo a toda la gente eh, que está escuchando esta radio tan linda, así que bueno mandarle un gran saludo y bueno que el que el sábado los, los mire por por TC. Muy bien, va a matar todo. Chao, pibe. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. gracias.